La realidad de los pueblos está en La 36 Contacto Internacional Qué gusto reencontrarnos en la mañana de este miércoles de una Montevideo muy fría. Él nos confirmará que está pasando allá en Córdoba al doctor Roberto Robacio, que ya la audiencia de la 36 lo conoce. Eh, hemos hablado en muchas oportunidades desde la época de la pandemia, uh -huh. no sé si previamente se estableció, Este vínculo con este eh, médico, profesor, investigador del CONICET de la Argentina, jubilado, pero siempre muy inquieto en sus reflexiones, en la difusión, de la divulgación de los temas de la ciencia, de la academia, los desafíos que se enfrentan, eh, y recibimos periódicamente sus artículos... que también se reflejan en, en la web de la radio, en el suplemento Liberación de la Juventud, y queríamos conversar con él en la mañana de la 36. ¿Qué tal, doctor Robacio? Es un gusto volver a comunicarme con, con ustedes y estar en contacto. Efectivamente, aquí hace varios días que estamos bajo cero, si sí, es uno, dos, tres grados bajo cero, y por supuesto en las sierras de Córdoba, se ha llegado hasta 10, 15 grados bajo cero, así que estamos en sí. eh, en pleno invierno. Sí, y veíamos leíamos datos a nivel de Buenos Aires, un tema que acá ha generado debate a la escala de nuestro país, con mucha menos población, por supuesto, doctor Robacio, la, la situación de la gente que vive en la calle y las muertes eh, que genera el frío o las condiciones en que viven veíamos datos que decían de Buenos Aires, 63 personas que han muerto en estos días. Sí, efectivamente. Eh, yo desconozco los números acá en Córdoba, pero seguramente que también será algo proporcional, porque en estos últimos tiempos, sobre todo en el último año y medio, se ve cada vez más gente eh, en la calle, durmiendo en la calle, purgando en la basura para buscar comida y bueno, todas esas cosas que ya sabemos que ocurren en, en estos periodos nefastos, claro. en donde todo, todo parece ir en contra del pueblo. En el caso de Córdoba, a nivel provincial, ¿quién gobierna? Recuérdenos, doctor. A nivel eh, provincial, el gobernador Yarlora. Ajá. Yarjora es eh, su apellido. Este es. Es lo que se llama el cordobesismo actual. Es un peronismo que en muchos aspectos apoya al gobierno nacional y en otros aspectos simula no estar de acuerdo. Ah, bueno. Pero... Bueno, eh, queríamos primero, si le parece, abordar temas que usted plantea en esto de los últimos artículos, el que nos hacía llegar... de fines de junio sobre que tituló Ciencia, Tecnología y Cordobesismo eh, que sigue un poco la continuidad de la preocupación de lo que está pasando también en eh, lo que usted denomina como la catastrófica situación actual de la ciencia y la tecnología ¿no? de lo que está pasando a nivel eh, nacional en Argentina y bueno también a nivel de Córdoba Eh, sí, sí, continuamos con, con esta preocupación porque es, bueno, no, no solamente en lo que respecta a, a, a la actividad en donde yo estuve eh, sumergido durante medio siglo, sino que tiene repercusiones realmente tremendas. ¿no? Lo, que, lo que se está destruyendo, lo que se ha destruido ya en este año y medio a nivel de ciencia y tecnología es algo que costó décadas construir... Sí. ...y en el eventual caso que todavía no se vislumbra... ...de que esto se pueda llegar a empezar a revertir... ...va a tardar muchas décadas más en el mejor de las de los casos... ...para, para recuperar lo perdido. Eh, es realmente una situación en donde al gobierno no le interesa... ...tener ciencia y tecnología, porque ya está decidido de entrada... ...estaba decidido a, a comprar todo lo que haya que comprar del exterior... Eh, no desarrollar nada en nuestro país y lo poco o mucho que se ha desarrollado en nuestro país y que ande bien uh. eh, regalarlo porque ya no es venderlo eh, regalarlo a los amigos del hemisferio norte uh. entre las cosas que usted reseña de lo que ha pasado en un año y medio de, de lo que usted califica como desgobierno doctor Robacio Eh, habla de el bloqueo del ingreso de 800 investigadores capacitados y seleccionados en rigurosos concursos. Eh, sí, efectivamente. 800 investigadores a los cuales hay que agregar unos 300 o 400 personal técnico que también eh, habían sido... autorizados después de rigurosos concursos, habían sido autorizados a ingresar a la planta del CONICET y que todavía están esperando, o sea, muchos de ellos eh, ya están preparando sus valijas para ir a Ezeiza, otros ya han emigrado y los otros eh, seguirán esperando hasta, no sé, nadie sabe hasta cuándo, pero la verdad es que eh, la planta per del personal del CONICET se está desarmando, los salarios cayeron el, el 40%, eh, no se ejecutan créditos internacionales que ya habían sido otorgados para ciencia y tecnología, no se ejecutan esos, esos créditos. Y una vez más, es la, esta creo que es la tercera o cuarta eh, nueva fuga de cerebros, los jóvenes investigadores son expulsados al exterior, lo cual tampoco es fácil porque... Digamos que en el primer mundo están pasando cosas que no son muy diferentes a las nuestras. Mm. Vemos todos los días eh, como el presidente Trump ha desmantelado también gran parte de la ciencia y tecnología en los Estados Unidos y todas sus zonas de influencia. Y, y eso es, eh, es muchísimo. Eh, ya muchos investigadores de Estados Unidos han emigrado Pocos pueden hacerlo porque tampoco se les ofrecen muchos cargos, pero ya hay, por ejemplo, un primer contingente de un par de docenas de investigadores que ya están residiendo en Francia porque se les ha ofrecido eh, un apoyo, creo que algo así como de entrada, un millón de euros a cada uno para residir y trabajar en Estados Unidos, pero por supuesto esa no es la solución. Trump está decidido a destruir eh, la ciencia y tecnología como eh, como lo está nuestro presidente Javier Milei a hacer lo mismo. De hecho lo están haciendo en nuestro país Argentina. Profesor eh, buen día. Eh, ¿Qué lectura hace es usted de esto? ¿Cuál es el objetivo de fondo que tiene esta situación dentro en este caso por lo menos de, de lo que es Argentina? Yo creo que el objetivo puede ser más o menos claro si uno eh, analiza simplemente lo que se ha hecho en el último año. Eh, el objetivo es transformarnos en una neocolonia, eh, que en el caso de Argentina será una neocolonia solamente destinada a, a exportar a las potencias hegemónicas eh, cuestiones agropecuarias, sobre todo... trigo y, y soja cuestiones minerales como el, el nuevo boom de la, del litio que aunque nosotros seamos uno de los tres países mayores productores de litio sin embargo ya en este momento el litio ha pasado a, a manos extranjeras eh, y como contrapartida comprar todo lo que se pueda todo, el, todo lo que sea manufactura o sea que todo esto lleva a la destrucción de toda la La pequeña, mediana o gran producción industrial argentina está destinada a morir y eso usted lo puede notar en los discursos de, de, del presidente y, y de su pandilla. que desde el primer momento que, asum que asumieron eh, los mandatos, en ningún momento se pronunció la palabra producción. Acá no, el gobierno no está destinado a aumentar, ni siquiera a mantener la producción de nada. Todo se va a tener que comprar al extranjero y vamos a, a exportar solamente eh, granos, eh, agricultura, agricultura, eh, Y, y minerales, eh, petróleo, gas, es decir, eh, todo lo que conlleve eh, a, una, a una exportación de productos eh, básicos, no manufacturados, sin valor agregado, etcétera, etcétera. Estamos de, eh, dentro de poco, vamos a, a mandar trigo... A, a, al extranjero y vamos a comprar fideos uh -huh. porque no vamos a tener la, la capacidad para fabricarlos hmm. eh, Usted refuta también doctor Robas, algunas afirmaciones porque claro, todas estas decisiones eh, si hay algo que no hace mi ley es quedarse callado eh, y eludir confrontar directamente con las áreas que quiere atacar, que quiere en reducir eh, eh, partidas de presupuestales, en fin, eh, ha calificado como mentiras cosas que está diciendo el gobierno de Miley, como esto de que las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos, que los pobres no están en las universidades, o que no se audita lo gastado por parte de las universidades, por ejemplo. Sí, esto es eh, una, una gran colección de mentiras, que es eh, fácilmente, se les puede responder fácilmente. Uh -huh. Desgraciadamente las universidades han tenido eh, durante tiempo el error de no hacer una, un buen contacto con la sociedad en el sentido de que la sociedad esté enterada de lo que se hace dentro de la universidad. Entonces en muchos casos estas mentiras caen en un terreno fértil. Eh, Mi ley dice que las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos, mientras tanto las universidades presentan periódicas rendiciones de cuentas sobre la planta <coughs> docente, la planta estudiantil, con todos los detalles de gastos e inversiones, o sea que es una mentira absoluta. También dijo, como usted acaba de decir, que los pobres no están en las universidades, En tanto, una gran proporción de estudiantes son debutantes universitarios de grupos familiares de escasos recursos. No por ser una autorreferencia, eh, a mis 80 años yo he sido el primer universitario de mi familia. Uh -huh. Dice también que no se audita lo gastado en las universidades cuando estas instituciones, lo mismo que la, el área de ciencia y tecnología del CONICET, son auditadas en forma periódica y permanente por organismos correspondientes. No hay un, una factura que uno compre para un experimento sin que tenga que rendirla en el tiempo y forma correspondiente. También dice que los salarios universitarios superan a los del sector público, mientras que las mismas cifras oficiales del gobierno muestran que aquellos, los universitarios, están por debajo de la línea de pobreza. Finalmente, se dice que la ley de financiamiento universitario atenta contra el equilibrio fiscal, que es una falsedad absoluta, que no, no hace falta no haría falta ni desmentirla toda vez que la educación insume solo el 0.14% del PBI que es inferior no solo a las universidades del primer mundo sino a otros países latinoamericanos y el presupuesto para ciencia y técnica fue rebajado por mil ley del 0.30 al 0.15% del PBI es decir una serie de mentiras que como Con la conocida frase de miente, miente, que algo queda, sí. bueno, en muchos casos la gente eh, lo sigue repitiendo sin tener idea de lo que realmente se está diciendo. Hace tiempo que los organismos internacionales que no son <coughs> adeptos al gobierno eh, so, eh, eh, han mostrado que la Argentina se convirtió en uno de los países más desiguales y con mayor polarización económica. el 50% de los hogares tienen un ingreso inferior a la canasta básica, el 80% tiene ingresos inferior a los mil pesos, y en el 20% de los, de los hogares los ingresos son superiores a esa cifra, o sea que estamos resp respondiendo a la economía global, en donde la mayor parte de lo que se tiene en un país, la mayor parte de las riquezas, digamos, está en manos del 10% a costa, Del, del 90% que está al borde del hambre o directamente en el hambre Profesor, esta realidad que usted nos está diciendo sumamente preocupante, obviamente ¿no? Eh, hace un rato nos decía de la que esto no se arregla de un día para el otro sino que va a llevar décadas evidentemente eh, uno piensa también en los científicos en los estudiantes y en la motivación de cada uno de ellos ¿no? de, de, de seguir, cómo ¿Qué, qué, qué perspectiva puede haber, ¿no? En esta, con esta realidad, sobre todo de, lo, de los que empiezan como, como estudiantes, ¿no? Eh, las perspectivas son, son, son muy negativas, hay que decir la verdad. Uh -huh. eh, como es difícil también la solución, a no ser que haya un cambio muy drástico en, en este sistema. <coughs> eh, esto lo han demostrado los estudiantes en las movilizaciones que hubo a partir del año pasado. y que intentan continuar este año eh, con miles de personas eh, muchos miles de personas en las calles de, de todas las ciudades del país de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y las ciudades más pequeñas también eh, el problema que yo vi y que me está trayendo algún, algún conflicto con, con mis colegas porque cuando uno dice algunas sí. verdades no todos... le resulta simpático, es que el 80% de esas movilizaciones son de la gente más joven, becarios, sí. estudiantes o investigadores de los primeros escalones, pero hay mucha ausencia de los que realmente hemos conocido otras épocas similares y hemos luchado en esas épocas por revertir la situación y en algunos casos logramos revertirla. Eh, me estoy refiriendo a... A las generaciones yo voy a cumplir dentro de muy poquito 80 años eh, pero gente más joven que yo eh, también las ha conocido sin embargo en esas movilizaciones se ve muy poca gente que sea eh, supra 50 o supra 60 decía que eh, en la gente senior en la gente más grande en la gente formada eh, digamos investigadores eh, principales, superiores, eh, rectores de universidades, eh, la, uni la, la participación en esas movilizaciones, desde mi punto de vista, eh, fue bastante escasa. Entonces, unos se están preguntando qué están esperando también en, esas, eh, en esos niveles para reaccionar. Algunos eh, parece que solo tratan de hacer la plancha o refugiarse en sus aulas o laboratorios o esperar que finalmente desaparezcan los necios eh, algunos también lo reflejan con el cordobesismo porque el, el cordobesismo es una, es una figura muy típica nuestra de la, de la región en donde eh, somos una extraña mezcla de revolucionarios y pacatos religiosos eh, y eso también es, es un... Es un, es un problema uh, uh, en el momento de ponerse de acuerdo para, para realizar algún movimiento que lleve esto a solucionarse de alguna manera. Muy bien, bueno, y todo este panorama que haríamos eh, en este tramo final del, del contacto, doctor Robacio, eh, reflexionar con usted a propósito de los desafíos de la universidad, porque usted está en Córdoba, Eh, una ciudad, una provincia emblemática para las universidades para el movimiento estudiantil de Argentina y, a, y América Latina con aquella reforma histórica de 1918 le cuento que acá en nuestro país la universidad está en plena en proceso, hoy en estas horas hay una segunda instancia donde la asamblea general del claustro de la universidad de la república está convocada para ver si eh, elige un nuevo rector de la universidad porque el, el anterior interrumpió digamos su periodo para formar parte del, del actual gobierno eh, y, y bueno esto ha generado debates eh, por supuesto sobre los rumbos de la universidad sobre si eh, hacer modificaciones a, a la ley orgánica de la Universidad de la República, que bueno, tiene toda una tradición, una reforma que en nuestro país se dio desde 1958 particularmente, siguiendo aquellos lineamientos de la reforma de Córdoba, eh, mirando ese pasado de, de tanta historia y de lucha por las definiciones universitarias de nuestro país, qué desafíos, qué cosas se deben preservar cuando uno piensa... En, ¿En qué universidades necesitan nuestros países o cómo deben ser defendidas, no? También las universidades de nuestros países, profesor Robacio. Bueno, yo creo que en nuestros países, sí, y estoy hablando no solamente de ...del movimiento de la reforma universitaria cordobesa... ...sino extendida al país y a toda Latinoamérica... ...como fue en su momento... Uh -huh. eh, ...yo creo que hay que tratar de mantener y recuperar eh, esos postulados... ...pero no solamente eso, sino... Eh, ...lo que quizás no se, hizo, no se hizo tanto a partir de esa fecha en adelante... ...me refiero a 1918 en adelante... ...y es profundizar en algunos de esos postulados... Eh, como así lo, lo reconoció como 20 o 30 años después el redactor del, del, de, la, de, la, de las bases de la, de la reforma, eh, cuando veía que 20 años después de la reforma inicial en Córdoba, todavía se seguían manteniendo muchas de las características eh, enclaustradas eh, entre la sociedad pacata, Eh, y, y, la, y sectores, grandes sectores de la Iglesia y del conservadurismo cordobés sí. eh, yo creo que hay que recuperar, intensificar y profundizar algunos de los postulados de la reforma que si bien eh, aparecieron como novedosos en su momento, sin embargo en muchos otros casos pasó como con el gatopardismo, ¿no? Mm. Eh, que hace muchos años se escribió en forma de, de una novela muy realista que se va repitiendo, cambia, cambia, cambia algo para que nada cambie. Mm. Yo creo que hay que profundizar en eso, que no es idealismo, es un quizás sí una utopía, pero una utopía que, como decía el gran uruguayo, sirve para caminar, como mm. un horizonte hacia donde... caminar aunque uno sepa que va a ser difícil llegar a esa utopía, pero sirve para caminar. Creo que hay que intensificar eh, las intenciones e intensificar la planificación, sobre todo la coordinación para llegar a los verdaderos postulados de otra reforma universitaria. Y como digo, reforma universitaria también... Para todo lo que sea, no solamente ciencias técnicas, sino para muchos otros aspectos del país, como están sufriendo todos los que están sufriendo en este momento, simples trabajadores, jubilados, mm. maestros, etcétera, etcétera. Mm. una universidad en definitiva que no, que no se aleje no que no eh, permanezca ajena a esa situación que está viviendo la gente en general podemos decir y las necesidades sociales más graves también, en aquella idea también está de, que, promovida desde aquella reforma de Córdoba también de lo que se ha denominado la extensión eh, universitaria por ejemplo, no que a veces eh, hoy por hoy la vemos como Eh, reciclada en, en situaciones de injerencia de empresas privadas que definen eh, carreras universitarias o contenidos de carreras que están condicionados por recursos que aporta el sector privado con intereses empresariales, por, por decir un ejemplo, ¿no? Eh, sí, sí, sí, también se dan esos casos, por supuesto que deben ser Absolutamente controlados para que no ocurra lo que es muy frecuente, que un hallazgo eh, en el área de investigación básica, por ejemplo, sí. sea apoderado por completo por una empresa que lo eh, que lo aprovecha en su único interés, que es en ganar dinero. Sí. Eso también se ve bastante común y también fue <coughs> un objetivo de, de autoridades anteriores en Ciencia y Tecnología en Argentina, cuando llegado un momento de, de desarrollo muy positivo, se empezaron a formar las sociedades mixtas como, como INVAP, como lo que dio lugar a la serie de satélites que hemos desarrollado y que, y que están en el aire, pero que ya se perdieron rumbo al hemisferio norte, mm. porque hasta, hasta, las, hasta las órbitas exclusivas argentinas se han regalado de satélites que estaban... Eh, contribuyendo con, eh, con no pocas divisas a, a las arcas del país. Uh -huh. Sin embargo, también eso se está destruyendo. Uh -huh. Muy bien, doctor Robacio, un gusto, como siempre, conversar con usted y recibir los artículos que difundimos nosotros también. Le queremos agradecer, como siempre, su tiempo para Radio Centenario. Un abrazo a usted, al pueblo cordobés en particular. Fue un gusto, como siempre, hablar con ustedes y estar en contacto con los amigos uruguayos. Así que será hasta la próxima con un fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes. Igualmente, hasta Gracias. pronto.